Para este No Quiero Ser DJ utilizamos el material del podcast Disco Compacto de Martín Sanzano. Hola, mi nombre es Martín Sanzano y estás escuchando Disco Compacto, un podcast con un único fin: que los protagonistas hablen de sus obras. s q u s a Luis? En este capítulo, el cantante de dos minutos Walter Velázquez, mejor conocido como Mosca, nos cuenta la historia de v a l e n t í n a al cine, un disco clave del punk argentino. Cuando empieza Dos Minutos, la idea mía era: Mira, loco, hasta que no tengamos 15 canciones no vamos a salir a tocar. Y la idea, la de Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche, Pinky? Y Cerebro le contestaba: Vamos a conquistar el mundo. Vamos a llegar a lo más lejos posible que podamos y m i r a dónde estamos. Dos Minutos se formó en 1987 en Valentín a l c i n a un barrio ubicado al sur d e Gran Buenos Aires. La banda tardó 7 años en lanzar su primer disco, pero antes tuvieron su bautismo de fuego en el compilado de bandas hardcore punk Mentes Abiertas La Verdadera Invasión. Un nombre que surgía como respuesta a Invasión 88, el compilado de bandas punk donde hicieron su debut: Ataque 77, Flema, Comando Suicida, entre otras.、Eh, habíamos probado el año anterior en La Verdadera Invasión, Mentes Abiertas. c o n d á g n d IBOD, X, Nerviosa, nosotros, IDS, Edo. Y ahí llegábamos, ya n o s o t o s igual y arrebato. Que salió en el 92. No practicábamos el hardcore de ellos, que era el hardcore New York City, a lo agnóstico, a lo psicoquital. Nosotros teníamos nuestro hardcore a nivel medio inglés, a lo exploito y GBH. Pero decidimos v e n d e r dos panrocazos. En el mente se abierta. Si vos te ponés a fijar todas las bandas, eran como más hardcoreas, e r menos crisis nerviosas y nosotros. Nosotros te pusimos dos retemazos. El te paso, como ya no sos igual, un p a n r o c k hecho y derecho y arrebato, que es una canción asesina, p a n r o c k e r a ¿no? Obvio. Valentín a l c i n a fue grabado entre marzo y abril de 1994 en los estudios Sonar, ahí en el barrio. Y lo editaron ese mismo año a través del sello Polygram. Teníamos para grabarlo en Panda, al cielito, y decidimos grabarlo en un estudio que se llama ya o sea, no e x i Sonar t e más, s en Valentín a l c i n a Y con el mítico a m i l c a r g i l a v e r que había grabado a Cirujera, Ana, Charly g a r c e a Ayot, que se. Imagínate. A 15 cuadras de mi casa. Todos trabajábamos, todos éramos cadetes. Arrancamos, á b sabíamos de laburar tipo 5 o 6 de la tarde. A las 7, ya que habíamos una damajuana de 10, 10, 10 litros, la primera que nos tomaba.、Y、trabamos hasta las 6 de la mañana. Alucinante que el otro día teníamos que irnos a laburar. A las 8 de la mañana, p e r a a laburar y con una b a r a n d a monstruo, monstruo chino, el nené. Un par de veces me dijeron: No, Altercito, no podés n i a laburar así. v o l v e para tu casa, loco. <risa> A la mierda la reflachaba con nosotros. Me dice, loco, pero eso no es nada. n u n c a l a u a s t e que está la primera. Mira que a las seis de acá no nos vamos ni a p a r o Y entramos a grabar eso y era algo apoteótico porque todos éramos del barrio íbamos caminando y después volvíamos a la madrugada re e m p e d o No s sé, una botella cortada de Coca-Cola con vino adentro y a descansar un toque y después a laburar. No, fue algo apoteótico para nosotros. Fue re genial. Cerraba todo porque estábamos grabando nuestro disco debut, v a l e n t í n Alcina, los cuatro integrantes. Valentina a l c i n a cerraba todo por todos lados. Que... A mí, los periodistas en un momento dicen que Valentina a l c i n a es la piedra filosofal de lo que es el rock g a r d r i a l A mí ese, ese mote nunca me cabió, me la chupan. Los periodistas, viste, que siempre tienen que tener un mote. Esto es rock alternativo, esto es noise, esto es s h o w g a z e esto es pan rock, esto es hardcore, esto es emo, esto es indie. A mí me gustaba, me gusta, y en ese momento también me gustaba y me gustará por siempre, j a m e s i Tinai, una banda inglesa de pan rock, la banda de Jimmy Purse. Los c h a v a n e s hacían cargo que eran de, de Hersham, barrio en Londres. Y nosotros dijimos, loco. Liverpool tiene a los cuatro de los Beatles, j h a n g c h i t e n a y es de, de, de, de Hersham. Nosotros somos Valentín a l c i n a el Manchester del sur de Gran Buenos Aires, loco. Los cuatro de Valentín a l c i n a Ya sabíamos que la tapa era el puente a l c i n a mirada de Valentín a l c i n a ¿no? De la Pompeya. Porque vos no decís el puente de Pompeya, es el puente de Valentín a l c i n a loco. Que la chupe Sandro, ¿entendés? Que Sandro, bueno, vivía acá y después se fue a decir una remanción en Banfield. Yo sigo, en mis 53 años di, cambié. Una casa, dos casas, tres, cuatro casas y di una vuelta manzana, imagínate. Y después de eso me acuerdo que hubo como u n a en el oeste está la gente, chupenla, l o q u está e en el sur. Después los de, lo de árboles d c y h e hecho n a e d a como cada uno. Le puso su bandera de barrio, nosotros fuimos los primeros, pero no inventé el Rock Guardián, a d e más detestaba que me pusieran a, a nosotros como ejemplo de que nosotros iniciamos el Rock Guardián. Nosotros no iniciamos nada el Rock Guardián, nos hicimos cargo de nuestro barrio el disco fue una bomba, explotó. Salimos la banda Revelación del Sí, papá, papá, papá, pa, pa, pa, el disco o r o o platino. Nosotros no sabíamos lo que teníamos entre manos. Empezamos escuchando Valentina Encina, Canción de Amor. Qué mala suerte, novedades y odio laborar. Minutos sale un disco, tiempo para construir otra vez de Page Mode, nada que ver con el pano. Al principio es un disco que en la tapa del disco de Peach Mow hay un chabón con una masa arriba de una montaña. Y hay un, hay, una, hay un tema que se llama Two Minutes Warning, dos minutos de advertencia. Al principio, cuando armamos la banda, se llamaba Dos Minutos de Advertencia. g a s t a m o s l a a r o s Oil k u w a y nada más. Entonces dijimos, b u e n loco, dos minutos de advertencia no da, es muy largo. Y quedó a dos minutos. Y los periodistas me preguntaban, ¿por qué por dos minutos a la medianoche hay un Maiden? ¿Porque las canciones duran dos minutos? No, bobo, porque lo sacamos de un tema de, de un disco de Peach Mow. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Qué te pensás que salí de la concha de mi vieja con un b o r s e o una salestar, un disco de Ramón y otro de g b r a c h e y escuchamos bien e que vota revival, Beatles, Tecnopop inglés? Pero te puedo dar una cátedra si quiero. Ultravox, soft s e l l vivo ni hablar. Por la parte americana, Suicides, después partes oscuras como Econ h a de t h b á n y m e n JD Division, y después toda la caterva de bandas punk rock y hardcore, por supuesto. Cuando armo dos minutos en el 87, yo en el 89 y 90 trabajé de cadete de la revista Cerdos y Peces, el musiquero. Y rock and pop. Y yo era el cadete de esa revista. Y todos los periodistas a mí me conocían, loco. Yo era el cadete p u n rockero que llevaba todas las cosas a las imprentas de la boca para que salga las, las tres revistas. Y después, con el tiempo, todos los que me conocían y les había ca caído simpático. Yo le daba mis primeros flyers para que me vayan a ver. Mis notas. Fernández Vitar, Claudio k l e i m a n Pablo s h a n t o n y así 300 más. Y me dice: ¿Y pensar que voy a h e c e r café y me daba l o s f l y e r s de dos minutos para ir a verte? Y ahora tengo q hacerte una nota como: Oh, soy la nueva esperanza del rock argentino. No o sé. Sea, y Cuando venían a casa, bueno, los que me conocían sabían que era bastante melómano. Y los que no me conocían me decían: Uh, vos escuchás XTC, pero por supuesto, q u e l o t u v o En una época yo. Entendés, y a me cansé de ir a Clarín y todo eso. Entonces decía, no, loco, si quieren hacer una nota, que vengan por a mi casa. Venía el típico periodista de, de Clarín, O d e n l o y yo les hacía una picada. q u El hasta e de Clarín venía con el, el, el autito que lo traía y el fotógrafo. Y yo los esperaba con una picada, un cajón de birra, ¿viste? y se ponía música, l o s periodistas la quedaban r e f l e s ¿sí? c a n d o Bueno, y el chaboncito que manejaba el auto no decía nada, comía y chupaba birra como un perro. El chabón, el periodista que no me conocía, y se volvía a Clarín. O a página 12, se fijaba en mi discografía en esa época de CD y vividos también, obvio, como diciendo, ah, este no es ningún boludo. Yo escribía letras, en esa época no tocaba la guitarra, pero había muchas formas de componer. Yo, como no sabía tocar, ya venía capaz que con toda la letra armada. Y con la melodía y se la silbaba al guitarrista, al indio. Entonces digo, mira, la, la canción es, no sé. La cucaracha, ponete en i n g é s Entonces el chacón sacaba mis silbidos y yo le estaba pasando la música y yo después ya tenía la letra armada. Después a veces nos juntábamos los cuatro. Los cuatro son: Mosca en la voz, Indio en guitarra, Papa en bajo y Marcelo en batería. La primera formación estable de dos minutos. e s o s que posan debajo del cartel de puente al c i n a que se puede ver en la contratapa del disco. Y empezábamos. A zapar, a tocar boludeces, y yo f l a y a b a y tiraba melodías así vocales mías, y después grababa algo en un grabadorcito o algo así, o me juntaba con el indio, con la guitarra, venía y tocaba, tocaba mi casa, digo, a ver cómo es la melodía, pim, pam, pum, y se iban armando. O sea que había muchas formas. Escuchamos ahora Amor Suicida, 14 Botellas, Vos No Confiaste, Barricada y Otra Mujer. Ya no son iguales el hit, la más escuchada y representativa del disco y también de la banda, El Caballito de Batalla de dos minutos, como dijo el propio Mosca más de una vez. Pero v a l e n t i n Alcina tiene más canciones que forman parte del repertorio habitual, que siguen sonando en cada uno de sus recitales. Una de ellas es, sin dudas, Amor Suicida, una historia sobre la guerra de Malvinas. a m o s a decir, bueno, yo f l a s h e é con la guerra de Malvinas porque tenía, no sé, en el 82, yo nací en el 67. 15 años. A mí tocó, me tocó, viste, que se comentaba que iban a bombardear Buenos Aires, el tema Charlie García. a m í todo el colegio de mi barrio, hay un colegio católico, Mixto, Instituto San Juan Bautista. Y bueno, todos mis compañeros y compañeras eligen que si había. Un bombardeo en Buenos Aires, yo tenía que a evacuar a toda mi división, justo al roquerito recalcitrante del Bondo, ni ¿no? de cualquiera. <risas> La letra sale de mi parte porque digo, bueno, loco, eran chicos que se comieron un gancho bárbaro que tenían entre 18 y 19 años, que los mandaron a una guerra totalmente de pareja. Estás peleando con United Kingdom, que significa que tenés de aliado a USA. No vas a ganar, boludo, es imposible. Y, y bueno, lo, y lo vi del lado y medio, g u u h que era r o j loco, eran tíos de 18 y 19 que no volvieron. Y yo pensaba también en, en, en mi colegio q e h a c í a n escribir la carta al soldado desconocido. Y siempre pensé, c h i a quién me habrá llegado mi carta? ¿La habrá llegado mi carta? Y escribí las bochas de cartas. Y bueno, no sé si alguna vez algún soldado le tenía una carta mía, sería genial, ¿no? No sé qué apareciera. Si es que llegaron, ¿no? De toda mi visión, de todo el colegio. Y siempre flayé por el lado e n t e n d m é d i g o bueno, loco. Son chicos adolescentes, yo qué sé, ponele, tenía 18 años, ya capaz que garchaste, tenías tu primer novia, ¿entendés? Y te d i c e loco, bueno, subiste al avión, te v a para la isla, loco. Y el chabón no volvió porque vino un inglés y lo dio vuelta, ¿entendés? Porque así son las guerras, o ganás o perdés. Le tomé por ese lado drástico, hablando un poco de la guerra, pero hablando de la parte psíquica de una chica. Que su primer novio también se va a una guerra y que no vuelve. Entonces ya toma la determinación de v o l a r s e el balero por ese chico que fue su primer novio, que fue una guerra injusta. Y esa canción, bueno, le puse la letra y teníamos al principio, antes de Lindo, había un chico j e r y m e t a l que iba conmigo. Matías Moya, me acuerdo el nombre, porque al principio nosotros éramos tres y no pegábamos violero, ¿entendés? Entonces yo tenía un compañero en el colegio, Juan José Paso, ahí cerca del abasto, me echaron d e turno tarde y me pasé la noche. Y ahí conocí a un heavy metal, le pasé un d e m o nuestro que era bajo batería, unos adelantados, bajo batería con distorsionador de guitarra, pero en un bajo, ¿entendés? Teníamos como q u i n canciones. e c Le parece el heavy metal. Che, te cago loco el hardcore, el pan rock. Y, y, y, yo l e veía con remeras de Maiden, Celtic Frost, Venom.、Y、digo, vea, yo tengo una banda, loco. Hacemos pan rock y hardcore. Y la escucha y me dice, Che, esto está buenísimo, mosca. Vos toca la guitarra, ¿no? Sí, loco, ¿querés tocar? Dale. Entonces, ya, antes de que entre el indio, hay un par de canciones que Matías Moya, que nunca más lo vi. Y tocó un par de veces, pero después entró el indio. Y esa canción. Iba, iba a su casa, que vivía ahí en Almagro, y zapaba a él, y entonces yo escribía y íbamos armando de a poquito las canciones, las primeras, ponele. Poca gente sabe que Matías Mosia fue el primer guitarrista que llegó a tocar en vivo y todo. Hay muy pocas fotos en alguna revista Sick Boy v i e j a y así, en Amor Suicida creo que sí, él. Matías Mosia sacó el punteíto. Otra de las canciones clave de v a l e n t i n o Alcina es Vos no confiaste. Una crítica a los que en esos tempranos 90 decidían irse de la Argentina para probar suerte en otro país. Y yo ahí tenía como una postura así como: Eh, puto, s e g u n del barco y ustedes se van conchudo.、Y、esa era mi postura en ese tema: no confiaste Vos no confiaste. 14 de las 15 canciones de Valentín a l c i n a están firmadas por los cuatro integrantes de la banda. El único cover del disco es Como Caramelo de Limón, del músico tropical salteño Ricky Maravilla. Una verdadera rareza para el género punk. El batero traidor que tuvimos al principio, Marcelo Ares.、A、él le gustaba mucho,、Uno、le cabía el p u n k rock, el hardcore y todo eso, pero le, gustaba, le encantaba ir a las b a i l a n t a s al boludo. Y el indio también le gustaba la cumbia. Yo odié la cumbia siempre. Cuando era chico, tengo recuerdos de la cumbia santafesina y colombiana, que es como amorosa, ¿entendés? Romántica, por mis padres, no tengo un puto disco de cumbia. Y ellos siempre i b a n de vez en cuando a las bailandas. Y un día viene el indio y me dice: Moja, tengo un temazo, loco. Ricky Maravilla. Digo: No, negro, sos un zarpado, vamos a hacer un cover de Ricky Maravilla. Me dice: Escuché la canción. Escucha la canción en su casa mediante unos v i n o b a r a t o en un grabador todo rechoto en cassette. Y le digo: Ahora, la canción, si la aceleramos, es una bomba. Pero no vamos a cantar todo lo que dice Ricky Maravilla, porque a mí la verdad me da vergüenza. Entonces se la reformé en la lírica y l e hicimos al estilo dos minutos. Tomando unos brebajes, se le decía: Bueno, acelera la viola. Te i tin, tin, tin, n regalaré. Bueno, fue la primera banda, creo, que en fusionar el rock, por decir rock, en nuestro caso pan rock, con la cumbia. Sí, fuimos los primeros. Si no fuimos los primeros, pegan el palo, o ¿eh? Bueno, f u e así la historia de Ricky Maravilla.、Y、después Ricky Maravilla se entera y el chabón nos vino a conocer, un copado. tocó con nosotros, toca la viola, tocó hasta la canción como la tomábamos nosotros y después terminamos tocando, me acuerdo, en un programa, Trip, ¿eh? el ¿de triple era? ¿el de Juan y Natale y Tuki? Bueno, en el a d u t o r o Yamaha y después una vez nos lleva a Ricky Maravilla para juntar、eh, dinero para un hospital de neonatología de Salta porque él era de allá y nos llevó a nosotros, r a t o r e s p a r a n ó i c o s y Elfinado Papo y a nosotros nos dejaban escaldar en los almuerzos y en la cena porque decían q u éramos chicos peligrosos <risa> Lo auténtico de Valentín a l c i n a estaba en sus historias. Canciones como Qué mala suerte, Odio l a b u r a r Barricada o Pelea Callejera representaban el día a día de los músicos de Dos Minutos en su bar. Eran nuestras postales que nosotros vivíamos, del sur del c o n u r b a n o Valentín a l c i n a igual, Manchester, Manchester. Y así termina este capítulo de disco compacto dedicado a Valentín a l c i n a el debut de Dos Minutos. Mi nombre es Martín Sanzano y te espero en el próximo capítulo. Para cerrar, este no quiero ser DJ. Suenan como caramelo de limón, demasiado tarde, pelea callejera, arrebato y ya no sos igual.